Antes de comenzar en primer plano con nuestra empresa invitada en el día de hoy, nos vamos a ir a Segovia, donde eh, hemos cogido en estos mismos instantes a Doña Pilar eh, Jericó, que está con nosotros ya en la antena. Doña Pilar, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias por estar eh, con nosotros, eh, socio director de Walter Newman y eh, miembro del Top Ten. Y sobre todo, eh, llamamos a Pilar en el día de hoy Porque, bueno, la semana pasada eh, centraste en la atención de los recursos humanos en, eh, en Madrid. Presentación libro La nueva gestión del talento, construyendo un compromiso. Y, bueno, Pilar, los que no tuvimos oportunidad de estar porque estábamos de viaje en esos momentos en, en, en Logroño, pero sí eh, nos han contado muy buenos amigos que lleno, lleno total. Sí, de hecho tuvimos, la presentación fue el miércoles y tuvimos que cerrar la lista de, de recepción de, de invitados, no, de asistentes, el viernes anterior, porque, se, se, bueno, fue, yo, yo estaba muy sorprendida, la verdad, uh -huh. porque un, un julio no parece que a priori sea una buena fecha para presentar libros y, sin embargo, fue la acogida fue extraordinaria. Uh -huh. Bueno, cuéntanos, ¿cuál es tu mensaje en la nueva gestión del talento construyendo un compromiso, Pilar? Bueno, pues la, el mensaje la nueva gestión del talento eh, en, en, es una revisión, actualización del libro de la gestión del talento del año 2001 y en el libro recojo que han pasado muchas cosas desde entonces hasta ahora, ¿no? Sí. Es que nunca, y en una situación en la parece que somos una plena de aceleración económica, hoy es más importante que nunca lento, es más importante que nunca que todos rememos en la misma dirección, saca, saber sacar el, el máximo provecho de las personas para estar más cerca de nuestros clientes, ¿no? Entonces es todo una revisión de todos estos conceptos, sobre todo haciendo énfasis en algo que para mí es crucial en el talento, que es el compromiso, uh -huh. que las personas nos comprometamos con el proyecto. Uh -huh. Contaste eh, también en tu presentación con eh, personas de, de empresa que tienen que manejar el talento, como es el caso de Alfredo Fraile, eh, director de formación de Banesto, ¿no? Sí, efectivamente. con más con Banesto trabajamos mucho y estuve hablando precisamente de los cambios que había en las las nuevas o sea, las generaciones eh, distintas entre sí. lo que es el baby boom, la generación X, la generación Y, cómo cada uno ha concedido el trabajo y cómo valora a la hora de sacar rendimiento a las personas eh, de diferentes culturas, de diferentes edades, hay que saber primero entenderlas, ¿no? El primer paso para generar compromiso es primero comprender al otro y además como empresa dar, ser... El, ser el primero en que el, el que das, el que das eh, pues una serie de beneficios. ¿no? O uh -huh. sea, a la hora de, generar, de conseguir el compromiso de las personas, lo primero que tienes tú que hacer como empresa es dar tú, no viceversa, uh -huh. que a veces se comete ese error. Y Manuel Pimentel también, el exministro de, de Trabajo, que también estuvo entre los presentes, ¿no? Sí, efectivamente. Estuvo Manuel Pimentel, quien habló precisamente de... Bueno, él había escrito hace ya unos años también un libro sobre talento en el que me referenciaba y habló precisamente de estos de, uh -huh. de estos temas. ...hablo una vez más de la necesidad del talento en la actualidad... Y, ...y bueno, la verdad es que fue muy cercano, ¿no?, toda la presentación. Muy bien, por último, y tiramos, eh tu sesión en el curso de verano... ...que te encuentras en, eh, en Segovia, por último, ¿qué está preparando eh, Pilar eh, Jerico Siempre sabemos lo que preguntamos, porque siempre sabemos que está preparando algo... ...¿qué está preparando <risa> doña Pilar para después del verano, me imagino ya? Sí, ya para, bueno para después del verano empiezo a escribir un nuevo libro... Uh -huh. escribir un nuevo libro que está relacionado una vez más con la aspectos de talento aspectos de miedo y aspectos también de, de la capacidad de poder influir las personas ¿no? las organizaciones y de las organizaciones porque como suelo mencionar en los libros no podemos separar la persona de la empresa ni uh -huh. tus motivaciones ni tus compromisos ni nada pueden se pueden separar así uh -huh. pues una vez más, trabajo la doble dimensión, la empresa y la persona Muy bien, pues nos apetecía mucho ya que no tuvimos ocasión de acudir resumir contigo en vivo y con tu voz este libro que seguro eh, lo pueden encontrar todos los oyentes en todas las librerías eh, puede, puede ser un libro pues estupendo para llevárselo a, a, al verano ¿no? a, al, al descanso también, para cargar pilas Pues yo creo que sí, porque además <risa> es ameno y es agradable. <risa> Muy bien, doña Pilar, <risa> Jerico, miembro del Top Ten en eh, Español, muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta una nueva ocasión. Querida Pilar, gracias. Muchas gracias, gracias a vosotros.